Llegan los ojos. d d o n En o l l e g algún n o ojos donde no s e l l a a n en los l ojos g lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el. La noche en Buenos Aires. Señor Hernán Yunes, ¿eh? Tanto tiempo.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 Está peligroso el tema, ¿sí? A través de todos esos puntos y en internet también, por intermedio de la red satelital de Farco, enviamos nuestro mensaje al cosmos. Siempre puede ser el último, ¿sí? No se sabe. Bueno, hoy estamos un poco pesimistas. Volvamos a la alegría, ¿sí? Allí mandamos nuestro mensaje con nuestro optimismo, ¿sí? Nuestros deseos de libertad y prosperidad para todos los pueblos del universo. Los guerreros estadounidenses durante la Guerra Fría, alertados del potencial del espacio, entendieron que el prestigio y el poder que Estados Unidos tenía después de la Segunda Guerra Mundial estaba en disputa por la Unión Soviética. Por ello, en el curso de un año inyectaron fondos en el sistema educativo superior para enfocarse en la formación científica e investigaciones útiles para el ejército. Podría ser que desde entonces tienen una estrella en el camino.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 Bien decía usted, señor Yunes, s ¿eh? No se puede cansar uno de escucharlo, ¿no? Potente, extraordinario, ¿sí? No estaba en el, en el ideario nuestro, pero es bueno recordarlo, ¿no? En internet viaja Estrella del Camino, por supuesto, Deep Purple, a través de Delta 80 y El Retorno del Gigante, Radio Show, allí estamos, ¿eh? En... La grilla de mi querido amigo Gustavo Bolasini, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco, agradecemos a Cristian Torres, y por supuesto a frecuencia cero. En 1947, la Comisión Presidencial para la Educación Superior de los Estados Unidos había propuesto como meta que un tercio de los jóvenes norteamericanos se graduaran en un programa universitario de cuatro años. Ofreció préstamos de bajo interés a los estudiantes de licenciaturas y becas de tres años para varios miles de estudiantes de posgrado. No sería otra cosa que formar rápidamente a maestros de la oscuridad. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, do, do, do, Donde no llegan los ojos, no llegan no los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Puede oír nuestra voz. Voz, voz, voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Big bang. bang, bang, bang, bang, bang. Y hacia nuevos universos, viaja La historia de un grande, ¿eh? otro grande se nos fue, se trata de Walter Carl Becker, ¿sí? fundador, guitarrista, fundador de Steely Dance, ¿sí? un músico memorable, productor, arreglador, nacido el 20 de febrero de 1950 en Queens. ¿eh? Bueno, vaya nuestro reconocimiento a esta alma que ya no está aquí. Y que seguramente estará deleitándose con muchos otros músicos allí en el lugar donde se vive para siempre, seguramente. El financiamiento para la Fundación Nacional de Ciencias se triplicó después que el Sputnik y para 1968 era 12 veces más abultado. La ley. Nacional de Aeronáutica y el Espacio de 1958 creó una nueva agencia completamente civil llamada NASA. Pero ese mismo año también nació una agencia de proyectos de investigación de defensa avanzada. Su nombre sería DARPA. No, DARPA, DARPA, DARPA. Había que recoger en el carretel los años perdidos. De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big a n g Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza.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 El gobierno de la principal potencia mundial obtuvo más de lo que invirtió. Los estudiantes graduados en esas áreas contaron con un financiamiento federal validado que alcanzó aún aquellos que decían: La emoción se fue.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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 89.1 FM Antena Libre en General Roca, Río Negro, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM Del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyén y 100.9 FM La Milagrosa aquí en Matadero, señor Hernán. Para los Estados Unidos era urgente encarar la conquista del espacio perdido y poder lanzar satélites construidos mediante cualquier medio. Por fortuna, en las últimas semanas después de concluida la Segunda Guerra Mundial, se hizo de los servicios del ingeniero y físico alemán Werner von Braun, líder del equipo que desarrolló el terrible misil balístico B-2, el cual para la cohetería sería la piedra basal. In every waking hour, we hope to find in any kind of golden light a sense of change and so. Swept away in hurricanes from our sight. Our hands are writing unknowable sounds into immortal s e n d s it's only us.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 Se escucha Big Bang a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Y también a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por intermedio de 91.3 Radio UNER Concepción, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. En lugar de ser juzgado Nuremberg por crímenes de guerra, Von Braun se convirtió en el salvador de los Estados Unidos, progenitor y la cara pública del programa espacial estadounidense. Su tarea de alto perfil era construir el primer cohete para colocar en órbita el primer satélite estadounidense. Los servicios norteamericanos le habían dicho, de cierta manera, claro, Sé lo que me gusta de tu guardarropa.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 Lograron poner en órbita al Explorer One... de 30 libras de peso más 18 libras de instrumentos científicos mediante el Cúeter Júpiter C, que no era otra cosa que un arma modificada. Pero la ciencia era una excusa para los guerreros de la Guerra Fría. Ellos querían misiles balísticos más grandes y más letales. Para lograr llenar al mundo de angustias. Gracias a Von Braun, el Saturno V llevó a l a s astronautas de la Apolo 11 a la Luna, pero también proporcionó la elevación de los militares a punto tal que, incluso hoy en día, algún loco se entretiene poniendo en vilo al mundo, ensayando.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 A la lista de Rock Progresivo La Lata, la lista Siempre Rockeros, y a la lista Cabeza de MOOC, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, h Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini, del Retorno del Gigante, a Alex s a n t a n a de Busley Park, Sydney, Australia, a Icaros Music por su aporte de música para el programa, y al Departamento de Edición de Frecuencia Cero en la figura de Hernán Yunes. Hernán Yunes. Nadie más. No, Edgardo e l Cielo y Leo también. Siempre están en el recuerdo y la memoria. a q u e hacen? Bueno, no sé. En la conducción, Jorge Ingenieros, Operación Técnica y Puesta en el Aire. Hernán Zune. Sí, ese, ese mismo. Dirección General Hernanda i Sitch. Colaboran, aunque no tanto. Lucas y Javier, que bueno, nos pasa.、Eh, Le vamos a pasar algún, algún dato a Javier, ¿sí? Pueden visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. d También estamos en Tumblr, Twitter, Facebook y TuneIn, Radios Net y m e l i o r e s Radios también. ¿eh? Tenemos nuestra propia app en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.